Hola, somos el equipo 4 del Colegio Regimontano Country, primero A, y vamos a hablarles del tema Tú eres tu mejor amigo. Por eso les haremos unas preguntas para ver lo que opinan. ¿Has oído hablar del término bullying? Sí, en algunas ocasiones he logrado tocar el tema en chavos de secundaria porque la autoestima que tienen es muy baja contra unos chavos que abusan de ellos. ¿Cómo consideras una buena autoestima? Ah, tiene menos dificultades para expresarse o dar a conocer sus sentimientos le resulta más fácil entender y perdonar a los demás ¿Cómo se, se hace la baja autoestima? Pues sería cuando alguien abusa de una persona, ya sea en escuela o en familia eh, la afecta la autoestima lo cual hace que sea de muy poco habla o salga muy poco de su ya sea su cuarto o su casa. ¿Cuáles son los problemas que trae la abajo? Bueno sería como dije antes el poco habla, el, la timidez eh, y en algunos extremos mayores sería el suicidio. ¿Y cómo se podría solucionar? ¿Cómo se podría solucionar eso? Bueno se podría solucionar eh, si algunas personas apoyaran eh, dando algunas pláticas a los chavos de secundaria eh, ya sea de secundaria o primaria para que comprendan el, el problema que trae eso. Bueno, muchas gracias por su atención y comprensión. Somos el, el equipo 4. Primero A, gracias y hasta luego.